Un encantamiento imposible Érase una vez Un rey que era muy amado por su pueblo Y que él también les quería mucho a todos Llevaba una vida feliz Pero sentía una gran aversión por la idea de casarse Y nunca sintió el menor deseo de enamorarse Sus súbditos le rogaban que se casara Y por fin Les prometió que iba a intentarlo Así que decidió viajar por sus tierras con la esperanza de conocer a una dama y enamorarse. Partió en busca del amor, acompañado por un solo escudero, que aunque no era muy inteligente, tenía un buen instinto. El rey exploró varios países, haciendo todo lo posible por enamorarse, pero todo fue en vano. Y después de dos años de viaje, decidieron volver a casa. De repente escucharon el penetrante sonido de gatos maullando. Aquel horrible ruido se iba acercando, hasta que vieron a cientos de enormes gatos españoles saliendo de entre los árboles, corriendo en la misma dirección. Les perseguían de cerca dos enormes monos con trajes púrpuras, montados en mastines ingleses que hacían sonar unas enormes trompetas de juguete. Soy un enorme mono con un traje púrpura montado en un mastín inglés. A los monos le seguían más de 20 enanos montados en lobos y gatos. Todos vestidos con trajes de seda púrpura como los monos. El rey y su escudero quedaron asombrados ante una escena tan poco usual. Y justo después apareció una hermosa joven montada en un tigre. Una vez que puso sus ojos en ella, quedó encantado. Su corazón se llenó de amor. ¿Quién es semejante belleza? Para su alegría vio que uno de los enanos se había caído y se alejó del resto. ¿Quién era esa mujer que iba montada en el tigre? La princesa Mutinosa, la hija del rey en cuyo país os encontráis. A ella le encanta la caza y ahora estamos buscando conejos que abatir. ¿En qué dirección está la corte de ese rey? Dímelo ahora. ...llegó al palacio en tan solo un par de horas... ...y se presentó al rey y a la reina de inmediato. Al mencionar su nombre y el de su país... ...el rey fue recibido con los brazos abiertos. ¡Felicidades por su exitosa caza, princesa! Ella no contestó ni una palabra. A veces parecía que estaba a punto de hablar... ...pero siempre que esto sucedía... Su padre o su madre reanudaban la conversación de inmediato. Ella es tan encantadora. ¿Has visto algo tan hermoso en tu vida? ¿Por qué pareces molesto? ¿No te parece la princesa lo suficientemente hermosa? Ella lo es, pero para ser feliz hace falta algo más que tener belleza. A decir verdad, me parece una relación muy complicada. Es un disparate. Creo que te puede tu orgullo. Estoy seguro de que no es nada más. Creo que las molestias que se toman para evitar que ella hable son sospechosas. Los comentarios del Chamberlain tenían mucho sentido, pero este tipo de circunstancias solo aumentaban el amor en su corazón. Y al día siguiente, el rey pidió la mano de la princesa mutinosa. Le fue concedida con dos condiciones La primera fue una gran boda que debía celebrarse al día siguiente La segunda era que no debía hablar con la princesa hasta que ella fuera a su esposa A pesar de las objeciones de su escudero El rey estuvo de acuerdo De modo que la primera palabra que escuchó decir a su esposa fue Sí Y la dijo durante la boda Los temores del escudero resultaron ser ciertos, por desgracia. La joven reina era muy desagradable con toda su corte. Estaba llena de rencor y de maldad. Un día, cuando salía a pasear, se encontró con una pobre anciana que caminaba por un camino. Esta le hizo una reverencia y siguió caminando. Pero la reina dijo... ¿No sabes que yo soy la reina? ¿Me oyes? ¿Cómo te atreves a no hacerme una reverencia formal? Señora... Nunca he aprendido a hacer reverencias. Pero créame, no deseo faltarle al respeto. ¿Y si atreve a responderme? Atalá, mi caballo, la llevaré de inmediato al mejor profesor de baile de la ciudad para que aprenda a hacer una reverencia. Estoy protegida por las hadas. Estoy protegida por las hadas. Atadla ya. De acuerdo. ¡Pero ya te he advertido! Cuando la reina ordenó moverse a su caballo, éste no obedeció. Lo espolvió en vano. El caballo se convirtió en bronce. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Mala mujer! Eres indigna de llevar esa corona. Primero quería juzgarte por mí misma. Todo lo que he oído de ti es verdad. Y ahora no tengo ninguna duda... No deberías reírte de nosotras, las hadas Plácida contó las aventuras de Mutinosa a la reina de las hadas Y la reina propuso convertir a Mutinosa en una estatua de bronce Sin embargo, Plácida, que era amable y gentil, pedía una sentencia más leve Por lo que se decidió que Mutinosa se convertiría en su esclava de por vida A menos que tuviera un hijo que ocupase su lugar Por ley, debería ser mi sirvienta Pero tal y como te han criado, el cambio podría ser demasiado grande para ti Por lo tanto, solo te ordenaré que limpies mis habitaciones y que bañes a mi perrito Mutinosa dio a luz a una niña encantadora Y cuando se recuperó, el hada le dio una buena charla sobre su vida pasada. Le hizo prometer que se comportaría mejor y la envió de regreso con el rey. Plácida se entregó por completo a la pequeña princesa. Y pensó en cuál de las hadas sería la madrina de la pequeña para conseguir el mejor de los regalos. Por fin, se decidió por dos amables hadas. Estas decidieron hacer todo lo posible por ella Y la llamaron Graciela Como sabéis queridas hermanas La forma más común de venganza o de castigo entre nosotras Consiste en cambiar la belleza por fealdad La inteligencia por estupidez O cambiar la forma de alguien por completo Creo que el mejor plan será que una de vosotras le dé belleza La otra buen entendimiento Mientras que yo... Me comprometo a que nunca jamás se le cambie de forma. Las dos madrinas estuvieron de acuerdo y tan pronto como la princesita recibió sus regalos, se fueron. Plácida se entregó a la educación de la niña. Y lo hizo realmente bien. La pequeña Graciela se hizo tan encantadora que, cuando aún era una niña, su fama se extendió Por todo el mundo. Un día, Plácida se sorprendió por la visita de la reina de las hadas. He escuchado y me ha sorprendido mucho cómo trataste a Mutinosa. La trataste muy gentilmente mientras estaba contigo. Y ahora estoy aquí para vengar nuestros errores sobre su hija. Te has asegurado de que ella creciera hermosa e inteligente y de que nunca cambiase de forma. La llevaré a una prisión encantada y ella nunca se irá hasta que se encuentre en los brazos de alguien a quien ame y será mi deber asegurarme de que eso nunca suceda jamás cuando fue creciendo Graciela no solo se convirtió en la más brillante sino también en la más dulce Boneta, ven, mira ¿qué puede ser eso? Debe ser un tritón ¿Estás segura de lo que dices? Acércate a verlo más de cerca Él llevaba una cesta de mimbre llena de conchas raras Que regaló a la princesa ¡Qué terrible criatura! Supongo que todos los hombres no serán como él, ¿verdad? Seguro que no Graciela aceptó cortésmente los regalos que le habían traído. Después de eso, volvía todas las noches y jugaba con las conchas. Buceaba o hacía payasadas bajo la ventana de la princesa. Ella se inclinaba ante él desde su balcón, pero nunca bajaba a su encuentro. Por eso... Esta torre es el lugar perfecto para nosotros, porque no podemos vivir siempre fuera del agua Moneta les invitó a entrar y se instalaron en la parte inferior que estaba totalmente llena de agua No lo dudes señora, ha venido a vivir a tierra para escapar de multitud de pretendientas Porque mi hermano se muere de amor por usted La princesa contó toda su historia a la sirena, quien le aseguró que lo sentía muchísimo por ella. Quizás algún día pueda encontrar una salida a sus problemas. Me atrevo a decir que los hombres no son tan horribles como pensaba. Ya no estaremos tan solas aquí. Querida, qué optimistas y seguros son los jóvenes. Y dime, ¿tú qué opinas de tu pretendiente? Yo nunca podría amarle, pero pueden ser útiles para nosotras La sirena volvía a menudo y siempre hablaba del amor de su hermano Y Graciela le hablaba de su deseo de escapar de aquella prisión Después de una pequeña charla, Graciela accedió a mostrarle el interior de la torre Moneta se quedó abajo con la sirena Boneta, que era una artista muy inteligente, pintó la imagen de un joven apuesto de tez fina y hermosos ojos azules, con un hermoso cabello. Era realmente guapo. Cuando lo terminó, se la mostró a Graciela. Casi no puedo creer que pueda haber un hombre tan guapo en el mundo. Pero supongo que nunca lo veré, así que, ¿para qué me sirve? Oh, querida, qué infeliz soy. Aquel príncipe había oído hablar de la Torre Encantada y estaba decidido a acercarse lo máximo posible. Pero la tripulación lo consideró muy peligroso y el capitán protestó. Nos conducirás a una muerte segura. Vayamos a tierra firme. Allá buscaré a un hada muy amable que siempre me ha aconsejado realmente bien. El príncipe se detuvo en el punto más cercano y envió al capitán a pedirle consejo y ayuda al hada. He oído hablar de este asunto y voy a enviar una paloma para ver si hay algún punto débil por donde entrar a escondidas. Hermosa princesa, te adoro y te ruego que aceptes mi corazón. Y quiero que sepas que haré cualquier cosa para acabar con tus desgracias, Arthur. Dices que me amas, pero no puedo prometerte amarte sin verte. Mándame tu retrato con esta paloma mensajera. Si te lo devuelvo, debes perder la esperanza, pero si lo conservo, sabrás que te amo, Graciela. Después de una hora, la pequeña paloma mensajera fue enviada de nuevo portando un retrato del príncipe. Ahora, no perdamos más tiempo. Solo puedo hacerte feliz convirtiéndote en un pájaro. Pero me encargaré de devolverte la forma correcta en el momento adecuado. ¡Ves al pajarito! La princesa estaba cansada, por lo que se acostó en un banco cubierto de musgo. En aquel preciso instante, el encantamiento finalizó. Y la torre comenzó a moverse y a caerse Boneta fue corriendo hasta la cima para al menos poder morir al lado de su querida princesa Justo en ese momento, la amable hada llegó con el hada plácida en un carruaje de cristal veneciano Tirado por seis águilas Sal de ahí rápidamente, la torre está a punto de caerse Descubrieron que la reina mutinosa había fallecido algunos años antes... ...pero su amable esposo el rey James todavía vivía en paz... ...gobernando bien y felizmente a su país. Dio la bienvenida a su hija con mucha alegría... ...y todo fue felicidad por el regreso de la encantadora princesita. Su boda tuvo lugar al día siguiente... ...y durante muchos días hubo bailes, cenas, torneos, conciertos... Y todo tipo de eventos que se celebraron durante todo el día y toda la noche. Y el príncipe y la princesa vivieron felices para siempre.